Estamos desde hace ya unas semanitas programando lo que va a ser el día sábado 21. Vamos a estar eh, con una sorpresa para todos los niños del barrio eh, en las horas de la mañana. Uh -huh. Vamos a arrancar a las 11 de la mañana con la colaboración del camión de bomberos. Eh, así que bueno, es, eh, es lo que queremos desde la red reflejar, el acompañamiento a las infancias Eh, poder celebrar de alguna manera de la medida que se puede con todo lo que está pasando y la medida de protocolo poder estar con los chicos ¿no? eh, esta va a ser la forma porque eh, hubiésemos querido hacer algún evento en algún espacio del barrio pero bueno es imposible así que bueno vamos a hacerlo de esta manera, vamos a entregar un, un obsequio el día sábado, pero vamos a estar casa por casa, ya para que el vecino esté sabiendo, el día jueves a la mañana, sí. todos los, los que estamos, integramos esta red, vamos a estar pasando casa por casa para dejar una consigna a los niños que viven en el barrio para que el sábado, bueno, nos puedan acompañar desde su casa. ¿Y quiénes son los que integran esta red? Y somos varias las instituciones, somos eh, gubernamentales y no gubernamentales, bueno, en este caso me acompaña la CNAF, eh, estamos las chicas de los merenderos, eh, lo que es la Fundación Creando Futuro, eh, la Comisaría de la Familia, el Ministerio de Seguridad, eh, están las chicas también Desarrollo Social de la provincia, que nos está colaborando también con algunos de, de los obsequios que vamos a estar dando, uh -huh. está también... Eh, están las chicas también de la fundación eh, la bueno de la casa común eh, pero bueno somos varios los que estamos integrando este espacio eh, desde hace ya dos años que estamos queriendo trabajar en el barrio de bueno, estamos en la medida que se puede como te comentaba con, sí. con los protocolos y demás pero ya tenemos talleres abiertos a la comunidad que son folclore guitarra Eh, ...tenemos peluquería, barbería... ...y pronto se nos va a sumar un taller más... ...que va a estar muy interesante... ...que después les vamos a estar también comentando... ...arte urbano, Arte urbano. urbano también... que lo eh, eh, ...entre todos los que estamos acá... ...estamos poniendo nuestro granito de arena... ...algunos con recursos... ...otros con una actividad... ...pero bueno, todos estamos tratando de sumar... ...para que el barrio pueda tener... Eh, ...este es el lugar que tiene... Uh -huh. ...el lugar físico que tiene, el único lugar... Sí. ...pero bueno, es un lugar que podemos usar todos... ...porque bueno... Eh, la capilla nos brinda el espacio, que bueno, estamos muy agradecidos también por esto, pero bueno, se pues está pudiendo hacer un trabajo comunitario, un trabajo integrador. Así que eso es la lo que nos pone felices también, de poder hoy estar ofreciéndoles algo a los niños, pero entre todos, ¿no? Eh, Daniela, aparte de esta actividad del jueves, ¿van a planificar alguna otra actividad por el mes de las infancias? Y mirá, nosotros estuvimos hablando en las reuniones que hemos tenido acá, con nos juntamos una vez a la semana con la red, y tenemos ganas de que el propio vecino nos ponga nuestro nombre, porque si bien somos una red y estamos en el barrio y siempre decimos una red interinstitucional, eh, queremos que el barrio nos ponga nuestro nombre, así que vamos a hacer un concurso para que trabaje la familia vamos a hacer una jornada que seguramente va a ser en el mes de octubre, la vamos a estar planificando ni bien terminemos eh, la jornada del sábado, pero bueno, esa es la idea, continuar trabajando con eh, con la familia, con el barrio, porque nosotros sin la participación de los vecinos no podríamos so, eh, sostenernos, ¿no? así que esa es la idea, de que ellos estén participando también de las actividades. Marcela, esto va a ser, recordanos, el sábado... 21 de agosto, acá en el loteo Silva, vamos a salir a recorrer las calles. Y repartiendo sorpresitas que ustedes mismas están armando exacto, ahora. Exacto, exacto. El día jueves recorremos con una consigna que se va a entregar previamente para que los chicos puedan decorar un dibujo haciendo referencia a los derechos de ellos que puedan dibujar, decorar y poner en la puerta como para poder decorar el barrio con alguna cuestión. Y un globo también era que se entregaba. Sí, en la puerta sí, sí. de cada casa. En la puerta de cada casa donde hay niños.